Amables oyentes, es importante saber lo que el Corán dice acerca de Jesús Ya en otras pláticas nos hemos ocupado de este tema Pero faltan todavía cosas que comentar Porque el Corán menciona a Jesús a veces con el nombre de Palabra de Dios Otras veces con el nombre de El Ungido Y otras veces como un espíritu que procede de Dios. Claro que cuando una persona no está suficientemente familiarizada con el Corán, no siempre alcanza a entender lo que el Islam quiere enseñar acerca de Jesús. Especialmente en los suras 4, 5 y 9, el Corán reprende a los cristianos. Esta reprensión que es bastante severa, aparentemente ataca los misterios más importantes de la fe cristiana, pero no es así. Sin embargo, al leerlo, tenemos esa impresión. Por ejemplo, en el Corán, en las mencionadas suras, leemos lo siguiente. Gente de la escritura, no exageréis en vuestra religión. No digáis de Dios, sino la verdad, que el ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios, y su palabra que Él ha comunicado a María, un espíritu que procede de Él. Creed pues en Dios y en sus enviados. No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros. Dios es sólo un Dios, uno. No creen en realidad quienes dicen Dios es el ungido hijo de María. Di, ¿quién podría impedir a Dios que si él quisiera, quisiera morir al ungido hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? A veces algunos de los doctores musulmanes utilizan estos textos tratando de negar o por lo menos de objetar la enseñanza cristiana de la divinidad, del verbo encarnado, de Jesús o de la Trinidad. Pero más bien, algunos críticos cristianos de los últimos tiempos están capacitados para pensar que estos pasajes del Corán no están atacando al cristianismo auténtico, sino a doctrinas erróneas que los cristianos también rechazan. Por ejemplo, decir que Dios es el ungido y no agregar otra cosa, parecería confundir la esencia verdadera de Dios con el Dios encarnado, la encarnación del verbo. Y hablar de tres sería apuntar a una tríada, a una tríada descrita en el Corán señalando a Dios, María y Jesús. Es decir, los cristianos ortodoxos jamás han pensado en ese tipo de tríada y cuando el Corán dice no digáis tres, es probable que en realidad no se refiera a la Trinidad. Lo importante no es encontrar un sentido teórico o hipotético, en el Corán lo importante es comprender qué piensan los musulmanes acerca de este tema y cuando leemos el Corán nos damos cuenta que en el Islam hay un sentido celoso muy importante de la trascendencia de Dios que a ellos les hace rechazar toda doctrina que les parezca no compatible con ella. Pero yo quisiera destacar que los musulmanes auténticos, los que de veras respetan el Corán y también la Biblia judeocristiana, son sinceros en su propósito de seguir la voluntad de Dios y de encontrarse con él y de buscar la obediencia, porque en la Biblia judeocristiana está descrito el hombre con sus propias contradicciones con los conflictos entre el bien y el mal que se disputan en su propio corazón. A veces también la manera como el hombre trata de encontrar el misterio del perdón divino, la respuesta a su búsqueda y la Biblia va señalando el camino hacia Jesús. En el Corán se desarrollan las cosas de una manera más sencilla, pero tratando de responder a la misma inquietud. El hombre es nada delante de Dios, pide este perdón, pero el perdón no constituye un problema. Dios no es exigente, Dios es todopoderoso y perdona directamente. Es decir, no está desarrollada la doctrina de la expiación como la entendemos los cristianos, que para que nosotros seamos perdonados es necesario que Cristo pague el precio que sufre al castigo eterno que habrían merecido nuestros pecados y que Cristo hizo esto en la cruz. Por eso el Corán se sujeta al principio del propósito de Dios de perdonar sin ninguna clase de intermediarios. Es otro enfoque, pero al mismo tiempo describe la necesidad del hombre para reconciliarse con Dios. Es decir, que tanto musulmanes como cristianos lo que buscan, es estar en paz con Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor, nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro redentor y salvador, aquel cuya sangre lava nuestras culpas y nos garantiza el camino al cielo. Ahí está alguna de las diferencias o una diferencia al menos entre el cristianismo y el islam. Sin embargo, repetimos que tenemos mayor respeto que nadie a quienes ven en el Corán su propio libro sagrado y solo quisiéramos que nos entendieran a nosotros y que comprendieran lo importante que es descubrir a Cristo en su verdadera dimensión. Pero hoy acabó todo mi tiempo y seguiremos otro día, amables oyentes. Gracias.